El 26 de abril se disputan las elecciones en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas eh, de la Universidad Nacional de La Pampa. Vamos a conversar unos minutos con el candidato a Secretario General Juan Iaconis por la lista Unidad Estudiantil. Muy buenos días, Juan. Muy buenas, Cintia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, en todos lados estás vos. Estoy en todos lados, sí, no, no sé, mira. Eh, pintó y pintó, ya está. Bueno, muy bien. Qué Bueno, primero, ¿por qué deciden ustedes presentar una lista? No es de las históricas que se presenta en, humanes, en Humanas. Sí. Eh, bueno, primero, para que eh, ya me esté un poco el tema, estoy con dos compañeros de la agrupación. Con, bueno, si quieren presentar, chicos, están... están Bueno, eh, mi nombre es Iván Gutiérrez y, bueno, yo voy como candidata para el Consejo Directivo. Uh -huh. Compañero. Buen día, yo soy Benjamín Erro, soy candidato también al Centro de Estudiantes, a la Secretaría de Finanzas y Alguienso Social. Muy bien, este ya presentado cada uno. Excelente. Ahora cuéntenos, entonces, cuáles son las necesidades. Bueno, más que... O sea, son necesidades que llevamos... Eh, muchísimo tiempo de cursada. Entonces, yo personalmente llevo tres años cursando la licenciatura en comunicación social y siempre vi mucha ausencia en el centro de estudiantes y en la atención que se merecen lo que me decimos nosotros, ¿no? Estudiantes. Entonces, la agrupación Unidad Estudiantil nació más que nada por esa, por ese objetivo de conseguir esa transparencia en el centro de estudiantes y animar a los chicos a que se Iniciar más un poco la política en los pasillos, que somos estudiantes como ellos también, que sabemos los problemas que hay y que estamos dispuestos a, a llevarlo, a, a resolverlo y plantear nuevos nuevas oportunidades para todos los estudiantes en los pasillos. Uh -huh. eh, Juan, buen día. Juan de Pia, de saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda ¿Todo bien? Bien. Eh, ¿Cuáles son las, las cosas que no están sucediendo, que tendrían que suceder eh, en la universidad con respecto al centro de estudiantes? Bueno, uno de los ejemplos puede ser de de lo que está sucediendo es eh, la transparencia del balance que es lo que sucedió uh -huh. en la ¿sí? eh, uh -huh. asamblea de la ya realizamos que bueno, estábamos muy contentos de toda la convocatoria que tuvo de, de, de, de las facultades de, de humanas, pero también fueron de otras facultades que opinaron y, y nada, lo que se presentó fue el balance que fue muy confuso para todos y no se terminó de cerrar eso pero eh, este viernes hay una asamblea en base a ese tema del balance que van a explicar y tienen que explicar qué sucedió con ese, con esa plata qué es la explicación del balance por qué hay dos balances todo eso se va a charlar este viernes en, en una cumbre uh -huh. eh, digamos entonces hay un un problema en principio o un cuestionamiento a la administración del centro uh -huh. de estudiantes por parte de la agrupación sumate sí ellos están administrando la el centro de estudiantes del año pasado que bueno también uh, pasaron un montón de políticas de votos, un raro, o sea, una, muchas cuestiones raras ahí y si bien quedó en la nada, pero nosotros estamos conscientes de eso y, y nosotros queremos resolverlo, queremos mostrar otra forma, somos otra alternativa nosotros, Daniel. Uh -huh. Claro. claro. Hay una pérdida de confianza, dicen ustedes. Sí no no hay debates, no hay cuestionamientos, y está bueno cuestionarse uh -huh. y que los chicos tengan las opciones, porque si bien son tres agrupaciones las que están transformadas, Sepa y Sumate, pero nosotros aparecimos ahora. Uh -huh. eh, este año, bueno, desde el año pasado estábamos con los chicos organizándonos y ahora este año nos conformamos con una agrupación y nos encontramos presentes. Bueno, ahora actualmente eh, estamos entregando becas de fotocopias a más de 100 entregamos más de 100 becas de fotocopias. Y siempre nos llegan pedidos. Ustedes y como con... agrupación. Sí, como agrupación. Sí, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. y, y Juan, ¿cómo, ¿cómo es la participación de, de, de los estudiantes en, en los diferentes eh, movimientos estudiantiles? ¿Hay participación? Eh, la verdad es que es dudoso. O sea, si bien hay chicos que se encuentran en los pasillos, todos estamos en los pasillos, pero no veo yo una participación. Personalmente solamente nuestra eh, uh -huh. contamos una participación más activa de, de nuestro lado eh, uh -huh. a ver es una realidad que al principio todos en la asamblea estábamos de acuerdo de que estaba algo mal en fumar así uh -huh. eh, nah, que eh, quiero hablar mi compañera uh -huh. <risa> no, ahora dale eh, dale dale por ahí es eh, a eso desde la pregunta de la participación Por ahí me pareció también interesante mencionar que yo creo que esta gestión eh, hizo eh, ayudó mucho a que no haya participación estudiantil. Obviamente hay un contexto muy grande que tiene que ver con la pandemia y todas esas cuestiones que también entraron en la facultad y que esa participación política está un poco apagada. Sin embargo, desde las facultades eh, de la facultad, la, la agrupación y distintas agrupaciones no hicieron nada para convocar a una um, participación activa de la, de la política universitaria y nosotras, nosotros nosotros quienes conformamos esta agrupación creemos eh, que la política es un medio para transformar no solo la vida de las estudiantes sino también eh, la vida en general no entonces más que nada también esto nos convoca no eh, no solamente quedarnos en cuestiones eh, porque no solamente quedarnos en cuestiones del día a día que sí que está buenísimo que la fotocopiadora ande que el buspe ande que todo ande bien que bueno además es que no anda bien, pero eh, también eh, poder activar esto, esta participación, este entendimiento, y bueno, y también estamos muy contentas y muy contentos, como dijo Juan, de que la asamblea ordinaria que se hizo hace unos días tuvo capaz que más de 100 eh, participantes, eh, algo que no se ha visto hace muchos años en nuestra facultad, y eso que somos una facultad bastante política, uh -huh. las humanas, Eh, pero esta, can esta cantidad de, gente, de estudiantes eh, la verdad que nos puso muy contentas y contentos sobre todo porque escuchas a veces los medios que dicen que, la, que los estudia ah, y que bueno y que nosotros también pudimos llevar una gran mayoría fuimos mayoría unidad estudiantil fue mayoría en en esas asambleas eh, así que nada estamos muy contentas y contentos también de eso uh -huh. Florencia no Ivonne. Bon. Eh, Ivonne, Ivonne, eh, a ver, así como Franja Morada se referencia con el radicalismo, sumate con el socialismo, eh, ¿Unidad Estudiantil tiene alguna referencia eh, partidaria? Eh, sí, sí, eh, capaz que quieres responder un poco también mi compañero Benjamín. Benjamín Erro, bien. Sí, bueno, eh, te contesto con esa pregunta. Dale. Que decía, mira, a ver, nosotros lo que tratamos de formar es un espacio amplio de participación, que cualquier estudiante se pueda sumar. Si bien eh, hay varias personas, como en mi caso, que nos referenciamos más con el justicialismo, eh, estamos amplios, eh, estamos abiertos a recibir distintos tipos de ideas, distintos tipos de ideología. siempre ¿no? siguiendo con la línea de lo que es el campo nacional y popular. ¿no? Obviamente no, no nos sentimos identificados por la franja morada, uh -huh. que vemos que están más emparentados con lo que es la derecha argentina, sino que, bueno... Eh, levantamos hay banderas más de la lucha social de la lucha, de los de abajo de la lucha uh -huh. popular recién recién Juan nos contaba que ustedes han este, logrado otorgar eh, más de 100 becas no eh, de, de fotocopias de cuántos son esos montos de becas cómo las van eh, gestionando de dónde se consiguen eh, bueno nosotras, nosotros nosotros eh, todo esto lo hacemos eh, a Adonorem, digamos, eh, nosotras nos dividimos los días, todas aquellas que participamos la aluvación, eh, no sé, el lunes vengo yo con Juan, el martes viene otra compañera y compañera, y eh, nosotras las las inclinamos desde el PJ, desde el Partido Judicialista eh, ¿sí? a la vuelta a la vuelta de la sí, facultad, la de, la, de la facultad, de la facultad, de no. eh, eh, la facultad, de la facultad, de la la facultad, de y bueno y nos abrieron las puertas para eh, poder eh, ayudar a las y los compañeros de, de la facultad uh -huh. perfecto eh, y bueno más que nada los hacemos todos los, nosotras y nosotros tratamos de ser solidarios y solidarios porque todos estudiamos y todos cursamos en poder venir horarios que podamos eh, y bueno nada, y dividirnos y, e imprimir y llevarlas luego a la facultad y y a hacer a los compañeros uh -huh. Uh -huh. Eh, cu cuándo son las elecciones? Las elecciones son eh, este 26. El, en una semana está En una semana, exacto. Exactamente. Ajá. Bueno y y a ver eh, qué relación creen que tiene que tener el centro de estudiantes con eh, el decanato, por ejemplo. El centro de estudiantes, si bien bueno yo hablando como eh, parte que me postulo como secretario general, yo lo que veo que el, lo que tiene que tener es el nexo, no el centro de estudiantes es el nexo de diversas demandas o también Eh, algunas ideas para mejorar nuestra trayectoria en la, en la en la facultad es crear esa conexión con el con el decanato y y ver cómo podemos llevarlo a cabo por eso también nosotros nos presentamos y en parte también estamos en el directivo y en el superior eh, queremos lograr ese nexo queremos que que nos escuchen porque hay voces de chicos que por ahí no se animan a hablar o si tienen alguna problemática pero parece que estamos nosotros que nos digan cuáles son sus eh, inquietudes, que nos digan qué, qué cosas quieren agregar, porque también se puede hacer. Uh -huh. eh, y nosotros vamos a estar dispuestos a hacerlo, porque sentimos que lo vamos a hacer bien. Uh -huh. eh, por eso estamos acá, eh, como bien parados al menos, eh, con la agrupación y entre todos nosotros, entre todos los chicos. La, el grupo, se creó un buen grupo en, en la unidad. En la unidad de estudiantil se creó un hermoso grupo que estamos todos dispuestos a llevar a cabo los que sea necesario para que se cumplan esto las demandas de los chicos, chicos, chicas, chiques, eh, también como son aquellos de online, ¿no? Porque por ahí también tienen estas demandas la gente de un territorio. Así que, nada, es eso, es el nexo con el decanato, es lo que queremos lograr. Uh -huh. Uh -huh. Bien. Y, y, bueno, las elecciones se vienen <risa> cerquita. cómo ¿Cómo van, eh, este... Eh, con con la convocatoria, digo, pienso, este ¿ustedes hacen reuniones? ¿Ya saben la cantidad de gente que más o menos lo sigue? Bien, bueno, te contesto yo. Eh, la verdad que con el tema convocatoria creemos que venimos bastante bien, como decía la compañera en la asamblea del pasado jueves, logramos eh, llevar la mayoría de gente, llevamos más de 40 personas, cuando por ahí las otras agrupaciones juntaban unas 15 cada una, eh, y por eso estamos muy, muy contentos que nos hayan recibido de buena manera que hayamos encontrado apoyo en los pasillos de los y las compañeras que, que nada que también bueno, lo del tema de la beca que es, logramos tener más de 100 personas anotadas, así que creemos que, que vamos formando un grupo que cada vez se amplía más, somos activamente participando más de 20 personas o sea, creo que tenemos un buen núcleo de gente que nos acompaña y que esperamos que también se vea reflejado el día 26 lo que va a ser la la elección uh -huh. para cerrar qué qué estudian ustedes cuál es en qué carreras están bueno yo Benjamín estudio profesorado de geografía bueno uh -huh. yo Juan es en, soy estudiado en licencia ojalá sea licenciado en el futuro licenciado en comunicación social bien y yo Ivonne estudio profesorado en historia bien les agradecemos Juan Ivonne y Benjamín esta conversación con Radio Kermés. gracias a ustedes por brindarnos el espacio muy gracias. bien saludos. Eh, hay elecciones entonces el próximo 26 de abril allí en el Centro estudiantil de la Facultad de Ciencias Humanas. Conversamos unos minutos con Juan Yaconis, con Ivonne y Benjamín Erro también para conocer cuáles son la, los planteos que tiene Unidad Estudiantil, una de las listas que se está presentando. Ya venimos.